Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, la cultura de la basura.